Estamos a mitad de mes y lejos de acelerar el proceso de vacunación debido a esos continuos recortes que sufren los envíos de dosis por parte de las farmacéuticas en un proceso que no llega a ser del todo transparente. De las vacunas hablaremos en unos minutos con el epidemiólogo José Tuels, doctor en Ciencias de la Salud y, y además es especialista en Medicina Preventiva. También hoy abordaremos el acoso escolar. Y a las 10 de la mañana contaremos con el doctor en filosofía y ex alcalde de Elche, Manuel Rodríguez, para conocer más sobre quién fue el dominico valenciano Vicente Ferrer, que siete siglos más tarde sigue teniendo en Elche festividad propia y ermitas e iglesias que llevan su nombre. Y si el tiempo lo permite, daremos unas pinceladas sobre lo que significó la Segunda Guerra, la Segunda República para Elche. ...para terminar la glorieta de hoy... ...con los consejos además... ...sobre una alimentación saludable... ...en el rincón gastronómico... ...de Manoli Guilaber y Nieves Gil... ...en nuestra ronda de noticias además... ...estaremos pendientes... ...de esa cumbre zapatera convocada para... ...hoy jueves en Elche... ...por el alcalde Carlos González... ...que con esta reunión de alcaldes... ...de municipios zapateros del país... ...quiere lograr esa unidad institucional... ...necesaria para presionar... ...al gobierno central y pedir a Europa... Para que el calzado no pierda el mercado estadounidense por ese incremento de los aranceles para sus exportaciones en represalia a la tasa Google. Y para que este sector y sus componentes se incluyan en el reparto de las ayudas europeas a la solvencia empresarial. Pues bien, estos eh, son los contenidos a grandes rasgos de un programa que va a durar hasta las 11 en punto de la mañana. Dos horas de programación que queremos comenzar siempre con esa selección musical. Hoy nos hemos fijado en uno de los éxitos, eh, una de las canciones emblemas del grupo Dunk and Do. ¿Y por qué esos ojos negros? Pues porque Michael Erenchu ha vuelto a grabarla con la voz de Amaya para seguir fascinándonos. Esos ojos negros, esos ojos negros no los quiero ver llorar, tan solo quiero escuchar, dime lo que quiero oír, dime que vas a reír, dime, dime ahora que duele. No puedo reír. la noche es larga, mi voz amarga. Hoy he visto despertar el sol y tus pupilas brillarán, pero espera, descuida, que ya verás. Los buenos tiempos vamberán, pero espera, descuida, que ya vendrán. La lluvia nos devolverá.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 Hay canciones que han marcado una época y Lili Marlén fue una de ellas. Es la historia de un soldado enamorado que unió enemigos y que se convirtió en la canción alemana más famosa del siglo XX. Con eso de la lluvia que se espera para hoy, nos da pie a vivir un momento de melancolía mientras la escuchamos. der vor dem großen Tor steht ne Laterne und steht sie noch davor. Da wollen wir uns wiedersehen. Bei der Laterne wollen wir stehen wie einst Lily Marlene, wie einst Lily Marlene. Unsere beiden Schatten. Sahen wie aus, das wir een aus, dat we lieb ons hatten, dat saam we gleich daraus. En alle Leute sollen es sehen, wenn wir beide de Laterne steken, wie einst Lily Marleen, wie einst Lily Marleen.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 malen aus dem tiefen raume aus der, der grund hebt sich wie im traume dein verliebter mund wenn sich die späten nebel dreh wer wird bei dir laterne stehen mit dir lilimalen Mit dir, Nelly malen. Wenn sich die späten Nebel dreh'n, wir willt beide Laternen steh'n. Mit dir, Nelly malen. Mit dir, Nelly Mowling 101.4 Teleelch Radio Marca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 Pues hay muchas canciones con historia y los Beatles tienen mucha de ellas. Eh, My Sweet Lord, de George Harrison, fue el primer tema en solitario tras la ruptura de la banda que se colocó en lo más alto, convirtiéndose en un himno para todas las religiones, a pesar de la demanda judicial que por plagio involuntario tuvo que sufrir su autor, George Harrison.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 Pasan 17 minutos de las 9 de la mañana y antes de la primera entrevista vamos a seguir disfrutando de la música, de la potente y hermosa voz de la cantante canadiense Chantal Chamberlain. you love Love. Yet today my love has flown away I cannot hide So I'm smiling 1.4 Teleelch Radio Marca ¿Alguien te gusta? A, sales corriendo B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 Con Rosmar y Alonso. Son las 9 y 23 minutos de la mañana y comenzamos la primera de las entrevistas. Ah, bueno, pues tenemos que decirles que la próxima semana la Concejalía de Educación y la Fundación ANAR de la Comunidad Valenciana van a poner en marcha la tercera edición del programa de prevención de violencia escolar y ciberacoso en eh, un total de 15 colegios de nuestro municipio. La principal novedad de este año es que se adelantan un curso y, y estarán en las aulas de quinto de primaria y no de sexto, como en ediciones anteriores, porque han constatado la precocidad en el uso de los medios electrónicos, que es la puerta de entrada para el ciberacoso. Pues bien, para hablar de los detalles de este programa, tenemos con nosotros a la directora de esta Fundación Valenciana, Teresa Martínez, a quien damos la bienvenida. Muy buenos días, Teresa. Muy buenos días. Eh, antes que nada, ¿por qué es necesario este programa de prevención? ¿Es que la pandemia ha dejado un panorama difícil en unas aulas que han estado más tiempo cerradas de lo habitual? Bueno, este programa, que además de la, del apoyo y la financiación de la Concejalía de, de Educación del Ayuntamiento de Elce, eh, cuenta con el apoyo eh, fundamental de la Fundación Juan Perán Picolino. Eh, se inició con esta fundación precisamente hace tres años ya, o sea, es la tercera edición. Entonces, ya hace tres años había un, una circunstancia importante en el avance y en la concienciación sobre eh, el acoso escolar que sucedía, lógicamente, en el entorno educativo, en las aulas, y lo que sí que hemos visto debido a la pandemia ha sido un avance de la parte del acoso que se ejerce, eh, digamos, pues fuera de las aulas, a través de los dispositivos electrónicos, o sea, del ciberacoso. ¿Y qué datos, eh, ¿qué, qué datos tenéis? Eh, ¿Son realmente el haber adelantado a quinto de primaria eh, el, el programa? ¿Es porque hay datos en la comunidad valenciana que preocupan? sí. Sí, eh, los datos, o sea, el haberlo adelantado a Quinto, se debe fundamentalmente a que en nuestros estudios y en el análisis de, tanto de las llamadas que recibimos en la Fundación ANAR, en, lo, en las líneas de atención a la infancia y adolescencia, en el teléfono ANAR y en el, y en el chat ANAR, como en lo que valoramos eh, in situ cuando impartimos los programas de educación, lo que hemos visto es que ya en los niños y niñas de 10 y 11 años hay un uso muy extensivo de eh, los dispositivos. Es decir, que eh, tanto las tabletas como eh, los smartphones, los, los teléfonos inteligentes, como el, el uso del ordenador, se ha generalizado ¿sí? de tal forma que esto pues, ofrece a los niños y niñas un, un espectro enorme de oportunidades, pero también los expone a una serie de riesgos para los que no están preparados. Y esto, como comentaba, sí que se ha adelantado al menos un año en, en, en, lo que, en la evolución que nosotros observamos y, desde luego, potenciado por la exposición tan grande que hemos tenido a todos estos dispositivos en, en el confinamiento, especialmente, donde era prácticamente eh, la única forma de relacionarnos fuera del hogar. Es lógico. Bien, pues este programa, eh, ¿cómo se plantea? ¿Cómo se puede prevenir precisamente el ciberacoso y también el acoso escolar? Claro, pues a ver, nosotros eh, el programa lo ejercemos en, en tres sesiones, lo ejecutamos en tres sesiones. Entonces, eh, ¿por qué tres sesiones? Pues porque en la primera damos una visión general de lo que es el conflicto y eh, lo diferenciamos de la violencia escolar. Es decir, el conflicto es algo que, que sucede naturalmente entre personas de cualquier edad y que, eh, bueno, pues eh, lo que mostramos a los niños y niñas de los programas es que el conflicto se puede resolver de forma pacífica, de forma empática, eh, eh, poniéndose pues esto, en la piel del otro, con comunicación asertiva, eh, con negociación, es decir, sin tener que llegar a, a, a ejercitar la violencia y sobre todo entrar en casos de acoso escolar. Entonces, a partir de ahí ya, les hablamos del acoso escolar como una situación que se produce de forma reiterada en la que un acosador o acosadora ejerce de forma violenta, maltrato físico, maltrato psicológico, contra eh, un compañero o compañera, estamos hablando de acoso escolar, es decir, se produce entre iguales, que es la víctima, y eh, ejerce eh, un, un ejercicio de poder en el que anula, de, en gran parte, la voluntad de la víctima. ¿vale? Y esto eh, se produce en el contexto también de un grupo de lo que nosotros denominamos observadores, que son los compañeros y compañeras, tanto del acosadora acosadora como de la víctima, que eh, normalmente se eh, mantienen en silencio y se alejan de la situación, digamos que no defienden a, a la víctima ni, ni, ni pro proactivamente eh, anulan el, el ejercicio de la violencia de la parte acosadora porque tienen miedo, tienen miedo, no quieren convertirse en, en la propia víctima. Entonces ahí eh, tratamos también muchísimo el tema del, del impacto solidario del grupo, es decir, que siendo conscientes de esto, poniéndolo de manifiesto, hablando con los educadores, hablando con los, con los propios padres, contándolo en casa, eh, podemos desactivar esta acción y, y permitir que, bueno, pues que se trabaje tanto con, con la parte acosadora como con la parte víctima para que esta situación mejore. ¿sí? Y luego, una vez ahí, ya hablamos de casos concretos de acoso escolar y entramos ya en la tercera sesión, que también es una ampliación con respecto a los inicios del programa que, que comenzamos con la Fundación Juan Perán Picolino, eh, tratamos muy específicamente el ciberbullying. Y ahí, en esos talleres, lo que hacemos es hacer con los chavales un recorrido de las redes sociales que ellos más utilizan. Por ejemplo, WhatsApp, por ejemplo, eh, TikTok, por ejemplo, eh, eh, Instagram... Y entonces enseñarles a hacer un uso responsable de las mismas, a configurar su privacidad, a no aceptar a extraños, o sea, a hacer muchas cosas que digamos que eh, los padres y madres enseñamos a nuestros hijos y también los docentes eh, cuando son pequeñitos, pues por ejemplo a cruzar la calle cuando el semáforo está rojo o, a, o sea, perdón, cuando está verde. Eh, o a, pues a no irse con extraños, y alguien se acerca por la calle y les dice oye vente conmigo que yo conozco a tu papá o a tu mamá y tal, o a aceptar caramelos o cosas como básicas, que sin embargo cuando les damos un dispositivo electrónico la mayor parte de las veces no hacemos. Eh, eh, eh, son talleres muy importantes. Eh, ¿Qué duración tienen? Ustedes eh, eh, llegan a un colegio para llegar a 15 colegios en total en Elche. ¿Cuánto tiempo van a estar trabajando en las aulas? Pues vamos a estar durante tres semanas seguidas intensivamente. Vamos a estar de forma presencial porque hacemos una combinación de 12 centros de forma presencial y tres de online. Y, y si podemos con, con, con el apoyo, hablando con el Ayuntamiento y con la Fundación Juan Perán Picolinos vamos a intentar llegar a más pero esto nos supone pues eh, durante tres eh, lunes seguidos estar lunes, martes y miércoles intensivamente en, en dos de centros de forma presencial como decía y en los otros tres online y estar un programa detrás de otro, un, un centro detrás de otro porque son tres sesiones por cada grupo y por cada centro y además con la pandemia y, y el, el El respeto a las medidas de seguridad, este año hay más grupos, o sea que nada, vamos a estar ahí la Fundación Anar muy presente en estas semanas. ¿Y hay más víctimas en el ciberbullying que en el acoso escolar? Bueno, eh, lo que sucede con las víctimas del ciberbullying es que es menos visible, es menos visible, entonces es muy difícil cuantificarlas, ¿por qué? Porque el acoso escolar eh, sobre todo en su manifestación física, pues patadas, empujones moratones, etcétera eh, es es muy notorio, se ve. Sin embargo, y este es uno de los grandes riesgos del del del ciberbullying, es que eh, aparte de que no lo limitamos, no se circunscribe al entorno educativo, ¿vale? al patio, a la ruta, al comedor, al aula, no, no, el, el el ciberbullying te lo llevas a casa y te lo llevas el fin de semana. ...porque mientras estés conectado al dispositivo electrónico... ...puedes ser susceptible de ser insultado en un grupo de WhatsApp... ...por ejemplo, de que te dejen fuera... ...de tal forma que no te enteras de lo que está sucediendo... ...de que suban un meme, de que mmm, hagan burlas... ...de que, bueno, hay cosas muchísimo más graves... ...como, por ejemplo, usurpaciones de personalidad... ...en fin, y esto eh, es mucho más, está mucho más oculto... ...es algo que vive la víctima muchas veces en, en silencio total... De ahí la importancia de la otra parte que hacemos nosotros eh, en los talleres, que es dar a conocer nuestras líneas de ayuda para que los niños y niñas que tengan sospechas, que tengan preocupaciones, que piensen que está sucediendo algo, que no se encuentren bien, que, que tengan, no sé, tristeza, cualquier cosa, cualquier inquietud, se puedan poner en contacto con nosotros y, y, y bueno, pues contrastar, preguntar, saber si sí, sí podemos ayudarlos en primer lugar y si hay algo que ellos pueden hacer también para cambiar. Eh, sin duda son psicólogos los que imparten estos talleres. Sí, sí son, van a ser dos psicólogas en concreto, sí, Ana Sánchez, que ya es conocida porque va todos los años, uh -huh. y, y, bueno, y Beatriz, otra compañera, otra compañera nuestra, que, que sí que va a ser la primera vez que lo haga, Sí, sí, son psicólogas, son especializadas las dos en, en este tipo de problemáticas y además eh, también en trasladarlas a las aulas, que es otro, es, uh -huh. eh, es, que tiene sus peculiaridades y sus circunstancias. Hablemos es del es acosador, un... eh, que es la fuente del conflicto. ¿Hay patrón para el acosador eh, eh, del de, bullying en las escuelas y del ciberacoso? Ah, sí, son los sí. mismos patrones, el mismo esquema. Sí. Eh, bueno, en, a ver, principalmente son personas que tienen dificultades, ¿vale? Son chicos y chicas que no, que no están pasándolo bien, tienen problemas también, por eso es importante eh, cuando se aborda eh, tratar tanto a las víctimas como a los acosadores, por supuesto, como a los observadores, muchas veces que también necesitan apoyo, eso ya hablamos de intervención, ¿vale? Entonces, eh, estas personas que acosan, tanto en ciberacoso aunque sí que hay alguna diferencia, como en acoso escolar, fuera del, de la parte online, digamos, eh, bueno, pues son personas que necesitan eh, tener un reconocimiento a través de ejercer su poder de forma mm, desmedida y de forma eh, humillante para otro. Y esa es la forma en que ellos y ellas consiguen una atención, consiguen... Eh, tener un grupo alrededor de, de compañeros y compañeras que los están apoyando, aunque solo sea por miedo, que es la mayor parte de las veces como es. Entonces, eh, o sea, son personas que no pueden tener relaciones eh, equilibradas, mm, en, en, al menos en su entorno escolar, con lo cual necesitan ese apoyo. Y son personas además que se, que se fijan en las diferencias, no como eh, algo rico que, que, que contribuye pues a... a No sé, a aprender más cosas o a conocer a gente diferente, uh -huh. sino que se enfoquen en las diferencias para, para machacar. Y hablando, es decir, para. Y esa diferencia a lo mejor es porque al, al otro niño o la niña le gusta la música clásica o que se viste de forma diferente o que le gustan los unicornios. O sea, que son. Con, con que se, se salga de, de lo que es el patrón general, ya sirve para utilizarlo mmm, como, como argumento para para el acoso. Lo que sí que hemos observado es que eh, es más numeroso en los chicos el acoso escolar, eh, sobre todo la parte física y la parte de insultos, etcétera, etcétera, y sin embargo hay más chicas que ejercen el acoso eh, cibernético. Es más, es más sutil, es más psicológico y es más sencillo, o bueno, o sucede simplemente en más ocasiones eh, entre chicas que entre chicos. ¿Los centros educativos están preparados para resolver estos conflictos? Pues los centros educativos necesitan mucho apoyo para saber resolver estos conflictos, porque además eh, eh, esto es un conflicto vivo, es una problemática muy compleja. Eh, las redes sociales van evolucionando, las niñas y los niños se adaptan perfectamente a cómo, eh, y sin embargo los adultos vamos un poco atrás, porque no somos nativos digitales. Entonces, los centros educativos necesitan mucha formación y, y no solo de, de, de los educadores, de, del equipo, pues de, de, los, de los docentes y del equipo directivo, sino también de las ampas, de padres y madres, que somos los que, eh, bueno, los que entregamos el dispositivo a nuestro hijo en primera instancia. Entonces, la formación de, de los adultos alrededor de los niños y las niñas es fundamental para para poder prevenir eh, este tipo de violencia y estas actuaciones y para que eh, los niños y niñas tengan un, un uso, o sea, tengan un uso responsable y provechoso de todas las oportunidades que, que ofrecen eh, las redes sociales y el uso del, de los dispositivos electrónicos. Pues Teresa Martínez, no hay tiempo para más, directora de la Fundación ANAR, eh, quien por tercer año consecutivo y en colaboración con la Concejalía de Educación y como bien ha dicho, con el apoyo económico de la Fundación Picolinos, va a poner en marcha en, en distintos colegios de la ciudad esa tercera edición de los programas para prevenir el ciberbullying y el acoso escolar. Gracias por el trabajo que realizan. Muchísimas gracias por esta oportunidad.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 Son las 9 y 39 minutos de la mañana y seguimos avanzando en el programa La Glorieta. Ayer la consellera de Sanidad, Ana Barceló, por edad, fue convocada en el pabellón de Elda para vacunarse con AstraZeneca. Su vacunación fue mediática y lo aprovechó para asegurar que esta vacuna es fiable y segura. Y animó además a todos nosotros, a los valencianos, a vacunarse porque aseguró que es la única puerta de, saluda, de salida que tenemos para esta crisis. Pues bien, hoy queremos preguntarle al epidemiólogo, doctor además en Ciencias de la Salud y especialista en Medicina Preventiva, José Tuels, que durante décadas fue el director de Salud Pública en el che, ¿Si las vacunas que se están inoculando son seguras. José Tuels, muy buenos días de nuevo. Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo están? Eh... Encantado de hablar con uh -huh. la gente del Elche. Bien, pues he querido volver otra vez a entrevistarlo porque usted se podía imaginar que a estas alturas de la vacunación había que seguir insistiendo en la población de que las vacunas son seguras. ¿Qué, están, qué está pasando con la gestión de las vacunas? ¿Qué está causando este miedo en la población? Eh, bueno, yo creo que hay un exceso de eh, foco mediático puesto en las vacunas, ¿no? Entonces, eh, están en, en las conversaciones eh, de las personas, es decir, ha invadido la, la esfera pública, la esfera privada, eh, está en todas partes y entonces, bueno, pues de algo hay que hablar, ¿no? Y bien, estos, estas noticias que van surgiendo sobre, eh, en algunas vacunas, eh, algunos raros, muy raros efectos adversos, pues producen... ...cierta incertidumbre, cierta desconfianza en la población... ...que por otra parte siempre ha existido un, un movimiento así soterrado... De, de, de, de, ...de rechazo a ponerte algo, porque en realidad tú estás sano... y ...te vas a poner algo, si te dicen que te puede producir un efecto adverso... ...pues lógicamente te hacen más precavido... ...pero el beneficio eh, que se obtiene de las vacunas en general, de, la, de COVID en particular es mucho mayor que el riesgo que se corre. Obviamente hay que vigilar eh, esos efectos adversos, hay que estudiarlos, hay que verlos en concreto en qué tipo de personas se están produciendo eh, y contarlo. ¿no? Lo que pasa es que se amplía eh, demasiado el, eh, la noticia, porque en fin, porque es, porque en fin ¿no? llevamos un año y pico en que la COVID eh, forma parte de nuestra vida, de nuestra vida cotidiana porque porque lo, lo, lo, lo está, nos está modificando de alguna manera la vida, ¿no? Y entonces, pues claro, pues, pues tenemos que hablar de eso. Eh, pero el, el, no hay que es decir, los sistemas de farmacovigilancia, en concreto los de las vacunas, funcionan bien. Las vacunas son un medicamento. Y como otro medicamento, pues, como cualquier otro medicamento, puede tener efectos adversos. Los efectos adversos de las vacunas se estudian y se estudian bien, son bien estudiados. Eh, ...no se oculta información... Eh, eh, ...cuando están apareciendo... ...estos efectos adversos... ...pues se están... Eh, ...estudiando, evaluan, evaluando... ...y eh, en concreto... ...los que han aparecido... Sobre el, a, ...a los que han aparecido... ...sobre la vacuna AstraZeneca... Eh, ...que son pues una... ...un fenómeno trombótico... ...que dura ya... Mmm, que en fin, que, que, ha, que ha causado unos 300 casos entre varios millones de vacunados, pues estos pueden inducir a pensar que eh, esto me podría pasar a mí, esto, eh, eh, esto podría, podría de alguna manera alterarme, eh, pero eh, no, no es así. No es así. Eh, ya digo que eh, lo que ha pasado o lo que ha pasado con AstraZeneca es una crisis de reputación de la propia casa, no, es decir, al no eh, los de AstraZeneca tenían comprometido con la Unión Europea una serie de millones de dosis de vacuna y no están cumpliendo sus compromisos, pues esto se les ha vuelto en contra, no, es decir, en, en el del reino unido, eh, en Inglaterra para entendernos, eh, están, han, han enviado eh, pues el triple de dosis que a Europa, no con Europa había un compromiso, entonces pues los europeos pues, pues se han ido enfadando poco a poco y han ido causando esa mala prensa que tiene actualmente la vacuna de AstraZeneca, pero que ya le digo que si ahora mismo, eh, en fin, eh, en mi familia hay vacunados con AstraZeneca, yo no he tenido la suerte todavía de, de recibirla, pero si me ofrecen la AstraZeneca me la pondría, igual que si me ofrecen la de Pfizer o la de Moderna. O sea, que usted considera eh, que lo que está ocurriendo con AstraZeneca, que hay países como Dinamarca que la han paralizado, sí. que en nuestro país han paralizado AstraZeneca para menores de sí. 60 años, ¿es todo sí. porque Europa tiene cierto recelo con la farmacéutica? ¿Son en, represalias? En, en, en, en, en parte sí, sí, en, en parte sí. Y bueno, y claro, esto, uno no, esto, esto no se ha hecho antes porque dependíamos de las dosis de vacunas que nos fueran a dar o a mandar, ¿no? Pero, pero ahora... Pero eh, pues eh, esto eh, está que, ocurriendo también con Janssen. También han dicho, vamos a paralizar el envío sí, pero, de dosis porque eh, también pero, consideramos pero, que puede Janssen, haber Janssen, Janssen, Janssen tiene 7 millones de dosis puestas en Estados Unidos. Han aparecido 6 casos. Los están estudiando. En cuanto tengan una conclusión, esto, esto, es, esto, lo, esto que las personas ven como algo malo, como algo... Eh, que, no es, que no es bueno, es al contrario. Esto significa que los sistemas de farmacovigilancia eh, son útiles. Entonces, eh, en Estados Unidos han visto que han aparecido seis o siete casos de trombosis en siete millones de vacunados y dicen, los vamos a estudiar, los vamos a estudiar y dentro de una semana diremos. Y entonces dirán, se producen en este tipo de personas por estas razones. Puede seguirse la vacunación. Y así se hará en Estados Unidos y sí que llegará la vacuna de Janssen y sí que se pondrá eh, ...se podrá poner la vacuna de Janssen... ...y con AstraZeneca... Eh, ...pues el problema que ha, que ha tenido... ...ha sido un problema político... ...con uh -huh. la Unión Europea... ...porque no ha cumplido sus compromisos... ...y entonces se ha aumentado... ...el volumen de información... ...es decir, se ha, ha habido una... Eh, ...yo no estoy defendiendo a AstraZeneca... ...estoy diciendo lo que ha pasado... ...entonces ha habido un rechazo... ...que no es de la población... ...que es primero de las autoridades sanitarias... ...europeas, que están muy enfadadas con AstraZeneca por su no cumplir, cumplir los compromisos. Entonces, lo que ha hecho ahora mismo Dinamarca, como usted bien ha dicho, de decir, pues ya no vamos a poner más la de AstraZeneca, pues eh, eso lo, lo empezarán a decir otros países en cuanto nos, eh, nos empiecen a llegar vacunas de otros, de otra, de otros laboratorios. Eh, ya ha vi, visto usted que el año que ayer anunció Pfizer que va a mandar 50 millones de dosis de vacunas más para la Unión Europea, Sabe usted que hay prevista la aprobación a lo largo de este mes eh, de dos nuevas vacunas, la CureVac y la Novavax, y que habrá otra vacuna más a, a finales de, en fin, dentro de dos o tres meses habrá una vacuna más. Es decir, entonces no nos van a faltar en Europa dosis de vacuna para vacunarnos, con lo cual eh, hasta Zéneca, como no lo ha hecho muy bien, pues, eh, pues eh, no le comprarán la vacuna hasta a y la comprarán a otros laboratorios. La castigarán. Eh, eh, la castigarán de alguna manera, sí. Y los efectos adversos aparecen en todas. Ah, eso es lo todas. que le iba a preguntar Pfizer, Entonces, moderna en... también, ¿no? Pero... Claro, claro, pero... Eh, y un momento, no son ta... ¿y un momento no son... ¿Y ¿le sorprende sí. que sea más en mujeres lo de los trombos que en hombres? Bueno, este, esto está producido por una asociación, eh, bueno... En primer lugar, decir que aparecen más en las, en, en, en las vacunas de AstraZeneca eh, y otras vacunas que son eh, a través de vectores eh, de adenovirus, para entenderlo uh -huh. o para explicarlo. Hay, hay, hay tres formas, de una manera general y global, de producir las vacunas. ¿no? Una es con virus inactivados o virus muertos. Es la forma tradicional de hacerlo. La vacuna de la, de la polio que nos poníamos, en fin. Estas son pues, la, la, las vacunas chinas, por ejemplo, tres de las vacunas chinas son hechas así. ¿no? Entonces estas son las más primarias, pero son las que menos efectos adversos dan. En fin, y esas no se han introducido en Europa. Eh, sí que se están poniendo en, en Brasil, en África y demás, pero en Europa esas no. Otra segunda forma de, de fabricar las, las vacunas es mediante lo que se llaman vectores, vectores virales, es decir... Lo importante de aquí es que el, el eh, coronavirus tiene una, una especie de espículas, que se llama la espícula S, vamos a llamarla, que es la que lo hace eh, malo, de alguna manera, el que, el que le da el poder eh, ese de, de, de enfermar o de eh, matar, el poder letal. Entonces, de ahí, de esa, de esa parte del, del, que es una eh, del, del del virus, de ahí es de donde... Eh, que se llama spike o S, eh, de ahí es de donde se sacan la, las vacunas, de, donde, de esa parte del virus es de donde uh -huh. se extrae la vacuna. Eso tú lo tienes que introducir en el organismo para que tu célula, mmm, las células tuyas, fabriquen anticuerpos contra eso. Uh -huh. Claro, si tú le metes directamente la partícula S, que se llama así, uh -huh. de spike, de espícula, eh, te pones enfermo. Entonces tienes que engañar al organismo. Y hay dos formas de engañar al organismo para introducirte eso. Una de las formas es meterlo en, en, dentro de otro virus, de otro virus, de un adenovirus, de otro uh -huh. virus, el virus del resfriado, en uh -huh. concreto el virus del resfriado. Entonces tú introduces el virus del resfriado en tu organismo y dentro le metes la espícula ese, la, la, uh -huh. la parte esa del coronavirus. Tu organismo lo recibe y dice, ah, es el virus del resfriado, uh -huh. esto no pasa nada. Pero ya tu la célula de otro organismo dice, bueno, aquí hay otra cosa, voy a fabricar anticuerpos contra esa otra cosa. Y así se fabrican los anticuerpos contra el coronavirus. Porque ya, pero, pero ya se ha introducido en el organismo de esa forma engañosa. Engañosa para el organismo, ¿no? ¿Qué, qué para fue? que la célula, para que la célula, uh -huh. no, no, para que no te enfermes, ¿no? Yeah. Entonces, otra, eso, esto, es, esto está pasando con la... Así es como se fabrica la vacuna de AstraZeneca, uh -huh. así es como se fabrican otras vacunas que se llaman por vectores virales. Uh -huh. Sin embargo, las vacunas de eh, Pfizer y de Moderna se fabrican con otra técnica, una técnica distinta, distinta. En lugar de introducir esa parte del coronavirus que se llama S, uh -huh. partícula S, vamos a llamarla, en vez de introducirla engañada dentro de un virus distinto, un virus inocuo para el organismo, como, era, como acabo de decir, que es el virus del resfriado, lo introduces en una envuelta de grasa, de, de, de, de, de, como una lipoproteína, o sea, una grasa, de grasa, ¿no? Grasa, no son células, es grasa. Entonces, ¿qué además para ser introducidas en el organismo necesitan para que se mantenga la estabilidad de esa grasa eh, de esas nanopartículas de grasa, necesitas una temperatura alta para que no se descomponga. Por eso esas vacunas necesitan una cadena de frío más eh, sofisticada. Entonces eso entra en el organismo y, eh, bueno, produce anticuerpos porque la partícula ese va dentro de esa envuelta o cubierta de grasa fría que necesita un determinado frío. Vale. Entonces, ¿Qué es lo, ¿Por qué se están viendo más efectos adversos en las vacunas de vectores virales? Es decir, la de AstraZeneca, es decir, la de Johnson y o, o Johnson, Johnson o Janssen, que es la misma. Eh, se llama Johnson y Johnson en Estados Unidos y Janssen en Europa. Eh, ¿Por qué? Porque quizá ese eh, vector, eh, ese adenovirus, ese adenovirus, ese vector, ese virus del resfriado eh, puede afectar. Eh, en la forma en que se está introduciendo en el organismo a sistema de coagulación sanguínea y eh, puede afectar en algunos casos especialmente en las personas que tienen pocas plaquetas en el organismo, sabe usted que las mm -hmm. plaquetas son unas células que tenemos en el organismo que son las que hacen las que taponan las heridas, es decir y, es, y esto puede producir a veces en personas con bajo nivel de plaquetas puede estimular la fabricación de trombos es algo lo que es algo que pasa pasa parecido cuando la heparina eh, cuando se utiliza la heparina que en algunas personas las heparinas el tratamiento con heparinas hay que vigilarlo mucho porque también puedes producir trombos bien pues esto está pasando en un determinado número en una en una sección sector de población especialmente mujeres y especialmente mujeres jóvenes es en ese tipo de mujeres jóvenes en las que se está describiendo esa reacción trombótica y que algunos, eh, está todavía todo eh, por eh, clarificar eh, definitivamente, pero que puede estar relacionado con, eh, por ejemplo, el, el uso de anticonceptivos uh -huh. produce trombos y produce mucho más trombos que la propia vacuna. Entonces, entiendo que, eh, entiendo que, mm, entiendo que eh, esto... Le están llamando, esto... le están llamando. Sí, pero <risas> eh, eh, entiendo, que, entiendo que esto puede producir en, las, en, la, en, eh, en, en un determinado grupo de población esta reacción adversa uh -huh. y, y, por tanto, no hay que preocuparse. Si ahora usted me dice… ¿suspendería la, vacu la segunda dosis iba, de vacuna? Eso es lo que iba, pues iba preguntarle. Yo, pues yo, le, pues yo, yo, pero no se lo digo yo como una no, eh, no. opinión personal, no, lo digo experto. como una opinión de, muchas, de muchos otros colegas. Uh -huh. eh, de otro, en fin, hay quien opina de una manera, hay quien opina de otra, pero un, un, en fin, una mayoría de personas eh, que se dedican a esto eh, opina que no hay por qué suspender la segunda dosis de AstraZeneca. Y aquellos que se han puesto la primera dosis pueden ponerse muy bien la segunda. Y que, en todo caso, hasta sería mmm, poco, poco útil aquello que se está promoviendo de poner la segunda dosis, a los que recibieron la primera de AstraZeneca, poner la segunda dosis de otro tipo de vacuna. No tiene mucho sentido. Es como... Tomar eh, dos medicamentos que son para lo mismo, pero que son diferentes. ¿Y tiene, Entonces, sentido, yo, ¿Y tiene sentido el haber suspendido AstraZeneca a los menores de 60 años? Porque eh, esto, no. esto ha paralizado la vacunación masiva. No, no, no, no, tiene ningún sentido, no tiene ningún sentido. Esto lo han hecho por… Eh, en fin, eh, ellos están teniendo muchos problemas eh, de, cómo, de, de, cómo, de comunicación. No están informando bien. Parece que su director de marketing sea su peor enemigo, porque no comunican bien, no, no dan bien las noticias, eh, no informan adecuadamente, les falta transparencia y esto se ha vuelto en su contra. ¿no? Eh, claro, eh, en, en el Reino Unido eh, sí que se está poniendo AstraZeneca y tienen varios millones de dosis puestas y, y, y el Reino Unido es de los países en los que más se ha vacunado. ¿no? Bueno, para eso es una vacuna inglesa y por eso la vacuna la defienden los, los ingleses, y entonces parece que están centrados vale. solo en eso. Sí, sí que añadiría una cosa. Tanto la vacuna de AstraZeneca como la de Janssen son mm, dos vacunas eh, hechas de la misma manera, uh -huh. pero además son de las más baratas. ¿no? Entonces aquí también puede haber eh, guerras, las guerras comerciales. Uh -huh. eh, la vacuna de AstraZeneca es inglesa. Eh, Sabe usted todo lo que, el problema que tiene la... Inglaterra, el Reino Unido con la Unión Europea respecto al Brexit. Sí. Es decir, que, que es un problema político, de geoestrategia, de intereses comerciales que repercuten en las personas. Sí, a mí me parece bien lo que hizo ayer la consellera eh, de vacunarse públicamente, de hacer pública su vacunación. Primero, porque le tocaba por, por, uh -huh. por su grupo de edad. Y, y segundo, porque es una forma de reafirmar eh, ...la confianza en las vacunas... ...es decir, me parece muy oportuna... ...la, la, la vacunación de la consejera. ¿Toda la clase política debería vacunarse con AstraZeneca... ...para dar ejemplo? Bueno, todo al que le toque... ...todo <risa> Entonces, al que le toque. Ver, efectivamente, poco a poco... Al que y le toque. Y ahora, si que hay un sea, político de 80 años... ...pues que le ponga no, un factor. ya. ya. Nos, quedan, nos quedan tres minutos... ...sé que tiene usted ahora dígame, clase en la Universidad de Alicante... Dígame. ...pero es importante... Eh, ...ya que sabe... Eh, ...perfectamente el proceso de vacunación... ¿Cree usted que llegaremos en verano a inmunizar el 70% si continuamos con Mire, estos insentidos sí. de paralizar vacunación de AstraZeneca por sí, cuestiones sí. políticas? Mire, no, no, primero, no pongamos el foco en AstraZeneca. ¿eh? Eh, si te toca la, segunda, la primera y la segunda dosis con AstraZeneca, te la pones porque yo creo que no hay. Segundo, eh, yo creo que se va a cumplir el objetivo porque eh, vamos a tener más suministros de vacunas. Eh, recuerde que la Unión Europea ha comprado dosis de vacunas para toda la Unión Europea, pero como si fuéramos a vacunarnos dos o tres veces. Me explico. Quiero decir, se ha comprado vacuna en exceso. Eh, se ha comprometido con distintos laboratorios, por eso ahora se ha comprometido eh, Pfizer en suministrar 50 millones de dosis, pero para el año que viene ya ha dicho que va a suministrar 1.800 millones de dosis el año que viene. Mm. Es decir, va a haber vacuna, va a haber vacuna, eh, nos, no, vamos a tener suministro. Se, se va a cumplir el objetivo de vacunar eh, a, a lo largo del verano, no puedo decirle si en julio, en agosto o, o cuándo, pero el 70%, que ojo, Deberíamos de pensar en el 100%, pero bueno, vamos a dejarlo en el 70%. Y esto nos va a dar cierta seguridad. Y tercero, y último quizá, es que, eh, en fin, lo, lo he comentado en alguna ocasión, la mejor vacuna está por llegar. Es decir, es probable que eh, si tenemos que seguir vacunándonos de la COVID en próximas temporadas o en próximas ocasiones, eh, eh, pues a, aparezcan, eh, en estos momentos están, están en estudio 80. Va tipos de vacunas distintas ¿no? alguna eh, de esas vacunas la, la vacuna española que hacen los compañeros del CSIC mm. es una vacuna que tiene muy buena, muy buena perspectiva y que es una vacuna en la que, eh, que, que puede ser la mejor pero que es una más de las que va a haber y que puede ser mejor entonces eh, si lo miramos de lejos eh, si, si, si, si miramos un poco así en perspectiva y lo, fíjese usted que el 27 de diciembre no había ningún vacuna en España No había ningún vacunado en España. Eh, ahora mismo tenemos 11, 11 millones de personas vacunadas con una primera dosis y tres millones y pico con la segunda dosis, o sea, completamente vacunados. Esto se ha conseguido en menos de tres meses y con los problemas iniciales habituales de la, eh, de la falta de suministro, de cómo nos organizamos y demás. Esto se ha ido todo organizando de una manera no improvisada, pero sí sobre la marcha porque um, este falla, el otro me, me saca una nueva vacuna, así. Entonces, bueno, eh, eh, eh, la campaña de vacunación no es una campaña de vacunación normal, es una vacuna, campaña de vacunación mundial, mundial. Hay que vacunar a todas las personas en el mundo. Es decir, que esto es, una, es algo que históricamente no nos damos cuenta de que estamos viviendo algo histórico. La vacunación mundial de todas las personas contra la covid Pues Entonces, no se... bueno, pues estos pequeños problemas que van surgiendo, pues se van sobre la marcha, se van resolviendo. Pues hemos llegado ya a las 10 de la mañana. José sea, Tuels, nos quedamos con eso. Hay que vacunarse porque es la puerta de salida. Sí, señor, es la salida para que tengamos eh, una vida eh, un poco alejada, eh, que nos vayamos, que, que empiece a, a ser un, eh, la COVID algo algo que olvidar. Muchas. Que llegará, que llegará. No se preocupe que llegará. Eso va a llegar pronto, además. Acuérdese de los años 20, eh, que hubo la, la, la, en los años 20 hubo la epidemia, la gran epidemia de gripe eh, del 18-19 y en, en el año 20, 21 y 22, pues ya son los felices vale. 20, los, los, los años, años de, locos. De, del tardestón. ¿Tendremos, sí, Tendremos años locos y un crack en el 29. Eh, en crack? el 29, eso, eso, luego habrá un crack. Pero <risa> habrá que acordarse. Ya, pero pa, paso a paso, paso a paso. <risa> Muchas gracias. Eh, señor buenos días. Buenos ha sido días. un placer. Adiós. adiós. 101.4. Teleelch Radio Marca. Acércate a lo que realmente quieres.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 If you're old ¿Por qué elegir Restaurante Martino? Por sus salones adaptables a todo tipo de eventos y celebraciones, con menús basados en la cocina mediterránea con un toque creativo y con diferentes precios. O porque para una comida de negocios con la familia o amigos, a la carta o con menú, a seguro. Restaurante Martino, carretera Dolores kilómetro 6700, teléfono 965451740.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 Pues damos la bienvenida a quienes nos siguen a través de la señal de Teleelche en esta segunda parte del programa La Glorieta de este jueves 15 de abril. Recordamos que hemos comenzado este programa aquí en el 101.4 de Teleelche en Radio Marca con la entrevista a la directora de la Fundación ANAR por ese programa de prevención que se ha puesto en marcha en los colegios, que se pondrá en marcha la semana que viene en los colegios de Elche para prevenir el acoso escolar y el ciberbullying. Y hemos terminado ahora con la entrevista eh, al epidemiólogo José Tuels con el objetivo de hablar de esa seguridad de las vacunas y la eficacia de las mismas para contener esa cuarta ola del COVID que sigue golpeando en otros países y también en comunidades autónomas cercanas a la nuestra. Y ahora en esta segunda parte, a las diez y media, recordamos que tendremos ese rincón gastronómico con los consejos de alimentación saludable de Nieves Gil. También la ronda de noticias y abrimos en estos momentos nuestra ventana a la historia para conocer un poco más a San Vicente Ferrer, un dominico, ya que tuvimos su festividad el pasado lunes, un dominico valenciano que nació en el siglo XIV, que estuvo predicando en Elche y en numerosos lugares de Europa y que llegó a alcanzar tal fama y popularidad que muchas veces era seguido por multitudes atraídas por esa oratoria que tenía y su gran personalidad. Tras su muerte, la iglesia lo convirtió en santo y desde entonces no se le olvida. En elche tiene festividad propia y una ermita en Perleta y una iglesia en Altavix que llevan su nombre. También hay romances que han quedado en la música que hablan de sus milagros y de su vida. Y hoy nuestro colaborador, el doctor en filosofía y el que fue alcalde de esta ciudad, Manuel Rodríguez, ...pues nos acercará con su erudición a este personaje. Buenos días, Manolo. Hola, buenos días, buenos días. Pues, bueno, eh, buen bo, bo, bon bon día, ya que San Vicent sí. parlaba en Valencia. Vale. <ríe> pues a, a San Vicente Vicent se le conoce como el ángel del apocalipsis. Eh, Exactamente, es que sí. Era el típico predicador que andaba por todo el mundo... ...anunciado entre la fe de todos los tiempos... ...para posar, eh, pues, eh, frear esos eh, pecados de, del momento... Sí, bueno, eh, el San Vicente una de sus eh, digamos de motivos, o fundamentalmente, ¿no? del no? de sus predicaciones era la reforma moral que tenía que haber, ¿no? El el tema de la penitencia y claro, se posaba en el digamos en el frontal, ¿no? Het judiciële, final que incluso en algunas ocasiones de ahí prop, ¿no? Mm -hmm. desde ese punto de vista sí, claro, efectivamente, el ese de la en het porque bueno, son mis antes muy con de España, eh. een Curiosamente yo, bueno curiosamente o sea pero del ángel de apocalipse, el imágenes que hay de San Vicente en América, tanto imágenes de escultura como de pintura en cuadros. San Vicente portales, no, com, com es, com es, es uh -huh. les de komende de van een no, uh -huh. no? Yeah. no? en era... bueno, eh, eh, di... bueno, no? se, per de naam de engel de no, en wat is het? Wat is het? Wat del het? Wat is het? Wat is het? Wat is het? Wat is het? Wat is het? Bueno, porque het? Wat is het? Wat is het? Wat is het? Wat is het? Wat is het? Wat is eh al al dicho eh, algo mira pamunt, ¿no? Y la frase que día era timet deum, ¿no? Eh teniu que tener por a deu, o sea, hay que tener temor, vamos, por temor, temor a deura deu, ¿no? Entonces esa frase diciendo de una manera categórica y mira y digamos importante el, el dit capamunt, ¿no? Eh, eh, fi, o sea, és la is de Un poco, bueno, pues una de las, o sea, posiblemente uno de, eh, de, de, de, de, de los motivos de por qué se por, se, se por asignar siempre en ese tipo, en esa en la representación. ¿no? Uh -huh. y, ¿Y San Vicente eh, era un erudit? Eh, sí, bueno, San Vicente tenía... ¿Eh? Eh, sí. Qu quina, quina, quina, eh, ¿Eh? Sí, sí. Eh no, quién coneceimenta tenía, San Vicente. Bueno, San Vicente tenía era una persona muy preparada. San Vicente, eh, chasque nace la 1.750 y ahí estudia en el primer en Valencia en la escuela de Dominique, ¿no? Y eh, bueno, iba a ser va a estudiar, bueno, va a estudiar en Valencia, va a estudiar en Barcelona, va a estudiar en Toulouse y va a estudiar en Lleida, ¿no? Que había en ¿no? Y eh, va a ser era maar a ser Mestre en Teología, que digamos lo que hoy en día digamos es el doctorato en teología, no, o sea digamos la la máxima la máxima mm, eh digame eh, el máxima escala for, no a la hora de, de trabajar, a la hora de vida o un mm. académico va ser, també, eh, ze va a lo que En no? uh -huh. Biblia, ¿no? En studies es biblics, ¿no? studies pro En dan filosofie, er is een De feit is dat er twee opusculen zijn. De feit is zijn. script over thèmes heel actuele, Concretamente, over de filosofie van Ocam. Ocam is het dat, ¿no? Een nieuwe época. Y hij heeft un ja ja ja ja contesta, ja ja ja ja ja de ja ja ja Ocam. ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja de ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja uh -huh. de tal manera que era una persona que eh, Politie me referirse en un sentido ample, era la persona que sabía crear consens, ¿no? Cuando hablaba un Pablo y había en conflictos y predicaba, al mismo tiempo negociaba y en fin, y sabía resolver problemas de conflictos. Miro, y no solamente a niveles locales o a nada, sino también en momentos importantes en la vida política, por ejemplo, el compromiso de Casp, que va a ser ahí el delegado y eh, son Germán, que era son Germán era monjo de de de la trapa, ¿no? De Cartujo. Y van a ser delegados, ¿no? Y va a ser cuando va a morir el rey Martí Humá que va a morir sin su descendencia, y va a haber un conflicto, y va a ser Salvisan, que el va a solventar, va a ser la, la, la en fin, el pez de la negociación, y va a ser cuando se va a nombrar a Fernando Antequera uh -huh. como rey de la de Aragó. Y va a ser donar la entrada a la yarga, no inmediatamente a la yarga que Fernando Dantequera venía de la casa de Castella, había pues ser una persona de la casa de de eh de Foi, eh, de, de Francesa o de Atrilloc, ¿no? Yeah. Pero resulta que iba, se va a decidir se va a decidir porque iba a tener una influencia en que fuera El, este, un, y, y, de una familia hola. castellana ¿no? y, y, y, y de ahí que a la larga pues, va a ser el tema del matrimonio entre Isabel y, Fer y, Fer y Ferran, ¿no? entre yeah. los católicos ¿no? Ah. O sea, eh, pero, y no solamente eso, va a ser muy importante en la corte eh, pontificia de Aviño porque uh -huh. o sea, que la iglesia se había dividido ¿no? en dos sí. partes había un conflicto muy grande, el papa que estaba sí. a Roma y el otro papa que estaba, que estaba Avignon. en Aviñón. Y iba a ser primer estaba ella siempre es diga predicaba a favor de la reconciliación de la iglesia en cada que tenía pues muy buena relación el Papa de Aviñó. El primer al Papa Clement VII yeah. que estaba el Papa de Aviñon, él va a apoyar. Y después, posteriormente, pues el Papa Don Pedro de Luna, que era cardenal, yeah. en la Cor de Viñon, va a va ser, va ser después Benet eh, Trenche, eh, uh -huh. Benito Trenche. Que, él va, que, que es el Papa Yuna, ¿no? Uh -huh. Y el, el Papa Yuna le va a donar ahí carros muy importantes. Eh, Senseducce sense va a tener un papel muy importante en la política de reyes, sí, en la política de reyes y del pontificar, claro, por su Manolo, de hecho, eh, no va a tardar mol en, en ser sant, cuando va a morir. Eh, claro, pero, San Vicente, eh, o sea... pero San Vicente, Manolo, eh, sí. va a Tindretemsen de Vindre así a Elch porque... Eh, que, sí, que, bueno, que ahí, ahí... ¿Qué hemos ha quedado de San Vicente Ferrer en Elch? Bueno, yo, en eh, esa San Vicente va a Tindretemsen de Vindre a Elch hasta tarde de York, ahí no paraba, de claro. ahí practicaban de Fed incluso. Want el Papa Juna, el Nomena, eh, eh, el Confesor Seu, en la Corps la cor de Aviñón, y Penitenciari, que es un café muy importante en de Corps Pontificia, iba no? uh -huh. a estar allí una temporada y le iba a pedir al Papa que el de estar y que él se ganaba a predicar, pero ya era volto. Uh -huh. Porque lo que le agradaba es lo que feía, ¿no? Uh -huh. Alleen al predicar. Alleen al predicaba, tenía una, una, una labio impresionante, ¿no? Y por otra parte, él portaba una compañía, eh, que, que andaban representando de zobres, ¿no? Dat hij in predikant. De, no? de feiten en de seuls armons. hij was Ja, ja, hij was een Sí, sí. Bueno, no, era era, era het <laughs> Impressionant, ¿no? En hij was een bad En hij En hij was een bad adicie. En hij was een bad Ja, ja. En hij was een bad Ja, ja. hij En hij que een bad En hij lógicamente, mm -hmm. een que le tenía todo el mundo, eh, que tenía el don de lenguas, vamos, que inspiraba. Bueno, yo creo que era una persona pues que primero había estudiado en, en digo eso yo, había estudiado Fra a Francia, etcétera, y pega zapas del el el, el, el Valencia con lenguas de de de de Francia, no? era en aquella época estaba en cada mosda por la al paella allí, no? entonces, bueno, hacía discursos en latigo o en Valencia, pero le siguen pues en cada estaba en serio unos románicos muy pegadas al latí en lo que posiblemente vamos, yo pensé que sería una de las explicaciones por las cuales, aparte que con estedamemos de por ahí, iba a predicar, en estaba tota corona de Aragón, Aragó, la corona de Castilla va a predicar a Francia, sobre todo en la par de, del sur y el oeste de, oest de Francia eh de, de va a predicar in Suiza, va a predicar in Alemania, va a predicar en Norri Italia, en, en fin, que realmente eh, o sea, ahí estaba acostumbrada a a manejar gente que hablaba maríes, en varias en en municipal de de San Vicente Ferrer, eh a parecía que, que a ese, pues frare se no hombre eh, o sea, pecas, la iglesia siempre ha dicho que la está formada que es santa pero en costado pero está formada per pecadores <laughs> y pe, y pecas y pecas el ped de la, iglesia de la comercio, ¿no? Es de de Ecclesiastics, ¿no? Eh presupone igual que es que no son ecclesiasticos, o sea que eso es normal, ¿no? Propio de la de condición humana, ¿no? Y por tanto pues sí, claro, y en aquella época en aquella época ya había ja, gent, ja, ja, ja, en ja, que, que en que las leyen en de reformes profundas que hacen falta no y yeah. eh, entonces pues bueno de fet, en la con la corvo en gran parte era multiboteerda un escándalo en el tema de las indulgencias y mm de -hmm. fils que, que, que se gastaban en en fin muchísimas cosas no y al cosas no y se había pues molts, llocs, pues una certa vamos flauwde pravacio de que aquel no en, mm -hmm. en, en los planteamientos digamos mucho le vas Morales, ¿no? Y se le han ya ja, y se le han sí. atribuido unos milagros a San José, pero hay ya leyenda. Sí, bueno, yo me imagino que montes cosas de son leyendas, ¿no? Porque eh, de hecho eh, el cuando se va a hacer el proceso de canonización se van a argumentar we ik denk dat de miracle van pues, pues, de miracles, de San is in dat moment, dan niet meer de corridor straordinaria. En in dat moment, dan En in dat moment, dan niet meer de in dat moment, de En dan, en dan, en dan, en ese ese mural tan uh famosa e, eh mosaic mosaica ya en Morella no uh -huh. que dio que fue allí el Miracle está en la casa que dio que fue el Miracle de Morella que claro es que va a San Vicente y dijo bueno pues a nivel él convida a un señor no, un señor noble va, que tenía dinero a esa casa no cuanto nada a predicar y arriba allí y digo que hace la pues va a ha mm hacer -hmm. un unas un todas arroz, ¿no? Y cuando va, o sea, el padre va y le digo a la madre, bueno, y to, no? mm -hmm. pues, eh, es chique y es chiques mes chiquicon está para presentarse a tres chiqueros San Vicente, ¿no? Digo, pues el aceite de está está la paella. Digo, "Cómo que la paella?" Digo, "Sí, es que tú me has dicho pues ya pues a pues lo mejor que sea en la carne la paella y apio de chique que lo mejor y die la clavada y las rostra. Qui nada rata. Y entonces San Vicente diu que bueno, ahí está, mira que veo. No? Dice San Vicente, bueno, no os preocupeo. Hay algún chiquet del, del, del que estiga que San Ser, ¿no? Que estiga Andreje y <laughs> entonces, la dona, pues no sé, qué tal. Y a, a buscar y trova el... un ditet mm, y yeah. como había un ditet, la, va a hacericina y iba a de chiquet la de Bueno, de esos ¿no? De, de uh, de pues, de la de imaginatie no? hmm. van de gent, van De claro. tipus de dingen. Bé, ik wil dat aan de historie want deze week we hebben in aan San Vicent Ferrer en este segundo de Mona sino que también eh, el 14 de abril a van recordar el 90 aniversario de la proclamación de la Segunda República a Elche y a fotografías que recuerden el momento, on la gente en la plaza de Reis, pues va a mucha alegría, entusiasme. Eh, pues este nou regime polític que va durar molt poc, tot sí. a que digo. Pero el bueno. que va durar la Segunda República, qué va suposar per a Elche? Vosotros bueno, ha sido estén... alcalde de la ciudad y como alcalde de la ciudad, Manuel Rodríguez, en la Segunda República, ¿qué va a durar a él? Bueno, aquí, aquí están estando todos, San Vicente y la República, no, a San es ya... claro... Eclero en een no? regim ja. en een regim dat was mochtelijk al, toch? Maar goed. Ik weet niet, ik weet niet wat ik zou zeggen. Als hij weer a wat is er dan? Ik weet het a Ik weet het niet. Ik weet het niet. Ik weet het la Ik weet het is het niet. Ik het niet. Ik weet het niet. het tiene heb dat tot in het kort. pensé que altijd gezegd dat we het niet meer zullen hebben. We hebben het hasta meer zullen We hebben het niet meer zullen hebben. We hebben en niet meer zullen hebben. We het niet meer zullen hebben. We hebben het niet meer zullen hebben. We hebben We hebben het niet meer zullen hebben. We hebben het niet meer La república cuando se instaura, pues va a ser una instauración, ya ja saben cómo va a ser, ¿no? después de elecciones municipal del 14 de abril, de Fenó no va a haber un referéndum para proclamar la república, ni va a haber va a ser unas elecciones municipales, pero que en esas aquellas elecciones municipales en Ciudad Rans, de capitales, la mayoría de capitales y de ciudades grandes van a decir de mayoritariamente les les de, de gameses, eh, la conjunción republicana socialista que era, es que estaba en fin es que estaban en contra de la, de la monarquía y de hecho al rey salda, se va va a decir que se, vamos, se comercial se, persianera. Y, perdón, perdón. Sí, sí, sí. <risa> bueno, pues eh, en ese la gente va a aprender, igual que casi toda España, ¿no? Bueno, prácticamente toda España en modo alegría pues la, la proclamación de la república, no va a haber ningún conflicto especial eh, en, en la, la proclamación, bueno, no va a haber un momento de pro tranquilidad. Ahora, esa eh, qué va a significar en cuanto a eh, proyectos que la República va a hacer. Bueno, yo creo que una de las cosas que es significativo en el Chapke ya el primer alcalde va a ser socialista, que va a ser Pascual eh, Pascual Alberola y y entonces eh ve iba a dudar por porque va a dimitir, no sé saber por qué, vamos, os digo porque que va a legar cuestiones de salud, pues que que que no, que van a ser eh ya problemas intestinales de partido, en fin, pero bueno, la la, la verdad es que no no, no sabemos exactamente por qué se va a dimitir. entra Manuel Rodríguez Martínez, ¿no? Que de, de, de alcalde de y eh qué va qué va a, a qué es vas a dedicar, ¿no? Sería la primera pregunta, mm -hmm. ¿no? eh socialistes wel, socialisten, eh, eh bueno socialist, dic socialistes que dat era la van mayoría del consil eh, sí, sí. la el que formaba el, el gobierno de Duitse van ser 12 republicans 12 socialistes en daarnaast y, y después ook nog de verkiezingen van de Radical Socialista dat de la y De Dretes, ¿no? Uh -huh. Pero los Dretes que Maar de hele verkiezing. De de verkiezing bueno, eh, van va de gemeente. Maar dat is natuurlijk niet de hele verkiezing. De de verkiezing de gemeente. Maar dat de de vista, bueno, pues, el programa socialista een van de kwesties die ik altijd plantelden, zelfs antes de in gingen, in die meerderheid die gaat binnen, of in groep zo'n was dat ze de educatie. in die tijd werd er veel bueno, en William ook de idee om te denken, dat educatie een element klauw was, maar het progress van het land toen ik zei dat ik de Iminosense 3, ik herinner me dat we het hebben gedaan, dat we het hebben gedaan, dat we het hebben gedaan, dat we het hebben gedaan, dat we het hebben sobre la, la vaga que va a ser muy importante. belangrijk. ja, maar dat is niet zo belangrijk. ja, maar dat is niet zo belangrijk. ja, maar dat is niet zo belangrijk. ja, maar dat is is is is is Y 31, pues no exactamente no ho sé niet tampoco manier zijn. maar het zou wel een ja, maar het zou wel zijn. ja, maar het seguramente. ja, het zou wel een andere manier het ja, het zou wel een andere manier zijn. la Pero yo di que o sea eh el, la primera preocupación va a ser el tema de preocuparse por las escuelas, mm -hmm. primero les que ya vienen. Die waren higiénicos, want de scholen die er waren, er waren de pena. de eh? waren, yeah. bueno, no, no? yeah. de pena. I a més eren anti y había mm -hmm. En scholen die er waren, waren de pena. En de anti-higiénicos, etc. En er waren eh, ook een over tema de de scholen, etc. Maar realmente, en de scholen die er waren de pena. Dus het was de nettecha, de scholen en crear scholen. een mm -hmm. project. De soft de crear 22 escoles, no? Dat is ook een constat. O sea, el tema de la enseñanza va a ser muy importante. Y aquí en elche va a haber un maestre que estaba antes, pero que en la época de la República va ser molt per, a ser muy importante, a nivel nacional, no? Y va a nacional, per, va ser el maestre Llorca, no? Don Ángel Llorca. ¿Y por qué va a ser importante a nivel nacional, Ángel Llorca? Pues va a ser importante, porque va a ser. EI va a ser en Orcheta. Pero el p yo creo que el primer puesto que va a tener ya cuando va a funcionar iba a ser a Elch, es que parlando de Einstein, ¿no? Yeah. Aquí en Elch, como a maestre. Y bueno, ell va crear todo, va, va a ser un, un pedagogo, ir okay. a par de la carrera de mestre, después se va a licenciar y se va a doctorar en títulos de pedagogía, incluso va a estudiar a Suiza, mm. etcétera. Y de una cantidad de, digamos, um de siempre de la de la época mm. de la guerra, no, de chiquets. Mm -hmm va a ser creación sewa, es, es estudios didactisch, que iba a crear el enseño de va a ser muy importante y iba a desenvolvar, en el momento de la guerra civil, ella era el director de las Escolas Pioneras de Madrid, que va a por la República, las Escuelas Cervantes, que sería. En va is een un personaje me interessant A Aan mij is het dat ik een interview over dat We zullen het Angel in een ander programma, want nu eh ya ja han arribado sí. al final Manolo ya ja han hablado bueno, pues, de pues. la Segunda República eh prioriteit de fomentar la educación y abrir 22 escoles. Sí, eso I... y una otra cosa se no? el tema de la sanidad, se van a ocupar, pero siempre també... la casa de socorro se va a abrir entonces, ¿no? Y uh -huh. una otra dependencia de cada marcador que comen com es que es día, no sé qué higiénica, que era precisamente But... también para el tema de la salud, pues, o, o sea que yo creo que va a ser les prioridades de ese gobierno. Eh efectivamente, muchísimas efectivament. gracias Manuel Rodríguez este pues, pues, esa ¿eh? a la historia. Y bueno, yo pensé que, bueno, <ríe> una otra vegada parlarem mes. Tele Elche Radio Marca 101.4, la radio de Elche. La glorieta con Rosmar y Alonso. Bien, son las 10 y 27 minutos de la mañana, nos quedan 3 minutos para y media y ya tenemos con nosotros en los estudios de Tele Elche en Radio Marca a nuestra compañera Marga García. Muy buenos días Marga. Muy buenos días Ross. Bien, hoy hay previsiones, tenemos a un conseller en Elche, de nuevo viene Rubén Martínez Dalmau para hablar de los derribos del barrio del Palmerales o para hablar de otros asuntos. Sí, bueno, el vicepresidente Rubén Martínez Dalmau eh, bueno, viene a una jornada que se va a celebrar en el Centro Cultural de las Clarisas sobre el registro por la calidad en el hábitat construido. Pero bueno, aprovechando esa visita, bueno, pues le preguntaremos sobre varios asuntos, entre ellos bueno, pues sobre el barrio de Palmerales, que hace poquito vino y habló de ese derribo de varios bloques. Pero además una reunión importante que va a tener lugar a partir de las once y media aquí en Elche y es que el alcalde preside la cumbre de municipios eh, zapateros, una reunión en la que van a participar alrededor de una quincena de alcaldes de municipios eh, zapateros de toda España bueno, pues para hablar eh, bueno, de esa crisis, de esa intención de Estados Unidos de aplicar eh, aranceles a la exportación por, eh, en, de, por valor del 35%. Eh, bueno, pues el objetivo es eh, sacar adelante una declaración institucional para pedir el apoyo al Gobierno de España y la Unión Europea para que evite esta situación y también para reclamar de nuevo al Gobierno de España, pues que para el sector del calzado y los componentes, bueno, pues se les dé esas ayudas a la solvencia empresarial. Así que una reunión muy importante a partir de las once y media. Pues tenemos previsiones eh, destacadas, eh, además de ruedas de prensa. Eh, Marga, ¿nos comentas algo de la vacunación, de los datos del COVID? ¿Tenemos alguna o de, las, eh, de los datos de los hospitales? El están? último dato de hospitales, que lo conocíamos eh, ayer, son siete las personas ingresadas. Tres de ellas en la unidad de cuidados intensivos. Hasta mañana no sabremos esa actualización de datos. El, miércoles, el martes perdón, la tasa de incidencia era de 24, esperemos uh -huh. que siga bajando poquito a poco. Pues muchísimas gracias, a la una volvemos otra vez. Volvemos a la una para contar bueno, todo lo que da de sí esta reunión eh, sobre el calzado, bueno, además eh, de bueno, todas las rodas de prensa que tendremos a lo largo de la mañana, pero por supuesto también en nuestra página web, telels.es, toda la actualización y esta noche, por supuesto, en el Telenit las imágenes de este jueves 15 de abril. Pues muchísimas gracias, Marta. Hasta luego, Ros. Eh, Espero que tengáis un buen trabajo en esta jornada de jueves y nosotros continuamos y lo hacemos ahora con la información deportiva con Paco Gómez. Hola, buenos días. El Elche Club de Fútbol prepara el partido del próximo domingo como si de una final se tratase. Y es que quedan ocho, partidos, ocho finales para un Elche que debe sumar entre 10 y 12 puntos de los 24 que hay en disputa. El partido contra Osasuna de Pamplona va a ser una prueba de fuego para los blanquiverdes después de hincar la rodilla eh, contra el Huesca de Pacheta. Los ilicitanos están a un punto de la permanencia, puede ser una jornada propicia, puesto que Alavés y Huesca se enfrentan entre sí, el Eibart tiene que visitar la cancha del Atlético de Madrid y el Getafe recibe al Real Madrid. El Valladolid, que es la referencia para los ilicitanos junto a Huesca, pero sobre todo Valladolid, eh, que todavía tiene que pasar por el Martínez Valero, no va a jugar esta jornada, puesto que su partido ha sido aplazado ya que su rival, el Atlético de Bilbao, juega la final de la Copa del Rey este próximo eh, sábado. Por tanto, el Valladolid desde el lunes pasado ya está preparando el partido frente al Elche. En ese sentido, el Elche tiene una desventaja, ya que ahora mismo solo tiene Ojos para Osasuna de Pamplona, ojo un Osasuna que en caso de ganar virtualmente estaría salvado y eso lo saben los jugadores del Elche como reconoce el colombiano Johan Mojica. Ellos eh, están encaminados a cumplir su objetivo también, nosotros eh, estamos en lo mismo, eh, ellos son un equipo que, que viene haciendo un buen trabajo en las últimas fechas y nosotros pues iremos a... A Pamplona a sumar sí o sí y a seguir con la misma intensidad y, y, y aguerridos que nos está dando mucho eso y eh, al nivel de, de trabajo y, y esperamos pues poder sumar de, de a tres, que es lo que realmente queremos y necesitamos. A partir de ese partido, el Elche tendrá tres consecutivos en el Martínez Valero. El miércoles que viene recibe al Valladolid, el sábado, tres días después al Levante, y al siguiente sábado, ya 1 de mayo, ni más ni menos que al Atlético de Madrid. Para el partido frente a Osasuna, bajas la de Guido Carrillo por lesión y Fidel por sanción. Hasta luego. 101.4 Tele Elche Radio Marca. El Tiempo, en Teleelch Radio Marca, con Vicente Bordonado. Colabora Autofima Hyundai. Muy buen día, comenzamos una jornada marcada por la inestabilidad atmosférica y es que ya durante la madrugada se han registrado algunas precipitaciones de carácter débil muy localizadas, apenas nos han dejado medio litro, metro cuadrado para esta mañana y durante buena parte del día vamos a tener cielos muy nubosos o cubiertos, hasta las horas centrales del día se podría escapar alguna gota o precipitación muy débil y muy localizada. Ya por la tarde precipitaciones de carácter débil puntual y de forma localizada podrían llegar a ser moderadas, no esperamos gran cosa, el protagonista también el viento de levante que por la tarde nos va a dejar rachas de hasta 50 kilómetros por hora, situación marítima alterada con olas de casi 2 metros de altura y temperaturas eh, no muy elevadas, con el efecto de la nubosidad y el aire frío en altura, las máximas en buena parte del territorio eh, no van a superar los 16-17 grados. Mañana viernes continuará la inestabilidad y es que tendremos un nuevo descuelgue de aire frío en altura. Por la tarde se podrían registrar algunos chaparrones muy localizados, el viento ya flojo de componente este, usualmente moderado, temperaturas máximas en torno a los 16 grados. Para el fin de semana, con el avance de la dorsal anticiclónica, ambiente ya soleado, algún intervalo puntual de nubosidad, sobre todo de tipo alto, y temperaturas que tienden a recuperarse, sobre todo de cara al domingo, máximas que van a rondar los 19 grados. Y ya apuntamos que para la semana que viene, a partir de lunes, pero sobre todo entre martes y miércoles, de nuevo, otro episodio de inestabilidad atmosférica con precipitaciones de carácter débil.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 Badurnado de harina, con las manos en la masa. Ven conmigo, ven sin decirlo. Pues tenemos ya la sintonía del radio. Ven rock que con juntos, noem maar eens het niet. gil, hoy. Hier niet even leer. Mira los camarotes. Vamos con Manoli. Muy buenos días, Manoli. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Ross? Buenos días a todos. Y vamos a, a saludar también a Nieves Gil. Buenos días. Buenos días, Ross. Manoli, hoy es un día triste, gris y qué color. Por eso son los he que... venido dispuesta con Nieves a darle color a un día gris, porque cuando un día gris aparece hay que darle color, esperanza y vida. Y estamos en primavera y lo del gris va a pasar rápidamente a otros colores, ¿verdad? Que sí, Nieves. Claro que sí, por supuesto. Bueno, ¿y qué importancia tienen también eh, los alimentos? Dicen que se come con la vista, sí. pero desde luego los colores no son solamente eh, por alegrarnos la vista y darnos más ganas de comérnoslo, sino que tienen un significado muy especial. Según cambia la estación, además, van cambiando los colores. ¿Realmente tienen significado los colores de los alimentos? Claro que sí. Tú sabes que en la naturaleza no hay nada que sea casual. Todo tiene una función... Y la función de alimentarnos es algo en la que influyen todos nuestros sentidos. Algunos de forma especial, como es la vista, como es el olfato, el paladar... Y el oído también, que ya una, alguna vez lo comentamos, ¿no? Uh -huh. Cómo nos atrae todo aquello que es crujiente, que, que sabemos que tiene ese sonido diferente, ¿no? Y el color, pues, es un, algo fundamental, porque no solamente es la percepción sensorial de, de ciertos alimentos, sino que eh, los alimentos de ese color nos están dando indicaciones. Nos dicen, nos hablan de propiedades, de qué es mejor en cada momento, por eso también los colores están asociados a, en, eh, en, a diferentes etapas. ¿no? En la primavera vemos el colorido que hay, entonces ¿qué pasa en la primavera? Es el tiempo de la reproducción en la naturaleza, entonces los, la naturaleza utiliza los colores vivos y las flores para atraer a los insectos polinizadores, ¿Y qué pasa? Pues que luego en verano, eh, un poquito ya casi en el verano, tendremos unos frutos estupendos, ¿no? Y que serán los frutos ideales para afrontar el clima de ese momento. Por eso siempre defendemos la comida de cercanía, la agricultura de kilómetro cero. ¿Por qué? Porque la naturaleza nos provee de lo que vamos a necesitar en el sitio donde vivimos, en nuestro entorno y en cada estación. Fíjate, además, en cada estación del año hay unos colores, porque en invierno sí. son más los blancos, sí. los marrones, los colores más, digamos, más, más, os, más oscuro, oscuros, ¿verdad?, sí. como las alcachofas, sí, el sí, blanco sí. de las coliflores y de las coles... Eh, bueno, luego está también el naranja, afortunadamente, de la, de la sí. naranja, de la vitamina C, pero sí. suelen ser unos colores como más apagados, ¿no? Sí. Ahora llega la primavera y llega la explosión, de, explosión de del color. color. Tenemos un montón de colores, vamos a ir descubriendo esos colores, como por ejemplo sí. el amarillo. ¿Qué, ¿Qué significa el amarillo? Pues fíjate, el amarillo a todo, en todos los ámbitos está, eh, siempre nos, hace, nos da idea de luz, de algo nuevo, de vida... Sin el sol, pues no podríamos sobrevivir, sin esa luz del sol. Y entonces, lo primero que aparece cuando llega la primavera son esos amarillos intensos. Uh -huh. Además, fíjate los cereales, el maíz, el trigo, cuando empiezan a ponerse dorados, ya nos están diciendo que, que la cosecha está ahí, ¿no? está próxima. Nos dan, eh, son alimentos que nos cargan de energía. El naranja igual, el naranja es muy importante. Aparte de que lo, lo, es muy conocido por la cantidad de betacarotenos que contiene. Uh -huh. ¿Qué pasa? Que cuando el sol empieza a ser más intenso, eh, el betacaroteno nos protege, protege la piel. Y luego hay una función muy importante porque es, eh, los naranjas son muy ricos en vitamina A y son eh, protectores de la vista mejora mucho la vista... ...entonces eh, en cada estación... ...vamos disfrutando de, de lo que vamos necesitando... ...ahora van a haber más horas de luz... ...la luz va a ser más intensa... ...hay que ir protegiéndose de los rayos uva... ...y estos alimentos... ...amarillos y sobre todo los naranjas... Eh, ...nos van a dar esa protección... ...ahí en esos amarillos... ...y en esos naranjas... Eh, ...ahora para de, de cara a esta temporada... ...que te, seguimos sí. teniendo naranjas... Claro. ...tenemos las zanahorias, la calabaza los limones fíjate melocotones, los melocotones que, la que ricos hay melones están. que también son amarillos Exacto. melocotones nísperos eh, tenemos una gran variedad en, de, de colorido eh, naranja la zanahoria que es tan básica la mm. zanahoria es una raíz y disponemos de ella todo el año pero ahora en este tiempo eh, se hace muy importante sabemos que es muy digestiva y un protector natural de la vista y que siempre ¿no? se asocia a los cítricos pero que hay también eh, claro, otros, otros, otros productos Efectivamente, y muy de temporada, y que bueno, hay que aprovecharlos porque ahora van a, van a estar en su punto ideal. Son de cercanía, se están empezando a recolectar ahora, y es muy interesante pues, que aprovechemos, mientras nos dura, que aprovechemos pues, toda la carga de energía de estos alimentos. ¿El blanco se asocia más al invierno, a productos de invierno, también ahora tenemos, seguimos teniendo blancos? Pues, te, eh, los tubérculos, por ejemplo, exacto. que les hacemos muy poco caso. Son raíces, exacto. Los utilizamos para caldos, que, pero que crudos y en ensalada están buenísimos. Mira, son todo muy lo sanos. que veas blanco es muy rico en calcio y son protectores del corazón. Ah, pues mira, qué interesante. Tienen calcio y vitamina C, son sus principales eh, digamos, ingredientes uh -huh. y, y son protectores naturales del corazón. Entonces, eh, todo lo que sea blanco, como tú has dicho, tanto las coles, sí que es verdad que en invierno tienen su punto más óptimo, ¿no? Uh -huh. Pero. Eh, Aguantan, O sea, todavía se van prolongando, tenemos la coliflor, eh, como tú dices, pues los nabos, por ejemplo, que son la chirivía. Que, es, que es muy de aquí, de esta Exacto, tierra. Exacto, la chirivía es algo que es conocido para nosotros, mm. pero en muchos otros sitios no, no se conoce Hay tanto, boniato ¿no? blanco, también. El, blanco, el boniato blanco, el boniato... Nosotros utilizamos también el boniato naranja o el mm. boniato colorado. Que A llaman, mí me gusta ¿no? más el naranja. Y los hacemos asados. Pronto mm. empezaremos... Es, para quien no lo conozca, el Qué boniato bueno, como postre, además es un postre sí, sí, ideal, sí, sí. porque es un postre natural. Eh, los azúcares que contiene son azúcares naturales, y por lo tanto, es muy sano, y justo cuando está en temporada, pues es un buen momento para poderlo, para poderlo tomar, ¿no? Mi abuela hacía un dulce de boniato, que bueno. ¿qué recuerdo sí, tengo sí, yo, sí. cogía los boniatos sí. pequeñitos, sí. y hacía unos dulces de boniato, claro, bueno, claro. Que yo no lo he vuelto a probar eso en mi vida. Esto sí. y el dulce de tomate, era una especialidad de mi abuela. Hablando del tomate, el rojo, que ahora sí. estamos a punto... De empezar a poder Bien. probar esos tomates buenos de temporada, Bien. tan ricos en ensalada, en gazpachos, claro. en salmorejo, en todo tipo de. Y la de, sandía. Y la wow. sandía. <risa> qué bueno, buena ahora está. aún tenemos las fresas, <risa> las, cerezas. Que... las qué cerezas, qué bueno es el rojo, eh. Sí, sí. Además, sabéis que el rojo es el color de la pasión. Y no es por casualidad. Es un color muy atractivo y nos llama mucho las la atención. También. Efectivamente. Y lleva una carga muy grande de. Eh, eh, vitaminas que nos protegen, que, son, eh, que nos hacen inmunes, a, sobre todo a muchos virus, a muchas eh, enfermedades. Entonces, es muy interesante todo lo que tiene color rojo, porque ese color intenso eh, también define esa función, ¿no? Esa función de protegernos y de, de alimentarnos bien, ¿no? Bueno, y los antioxidantes, el licopeno también, Exacto. que es ese antioxidante que necesitamos dentro de nuestro organismo, que sí. también lo tiene la granada, lo que tiene es el la otro granada. de los un... rojos, pero desgraciadamente ya se ha acabado la. Ahora mismo no tenemos, pero volverá, volverá. Sí. Y además pero tenemos fortuna... la mejor granada del mundo. Además o sea, eso hay de que decirlo. Parece que no valoramos lo, lo que tenemos, ¿no? Parece que es bueno, que sí tenemos una granada buena, no, no. Tenemos la mejor del mundo. Con su denominación ah, de efectivo, origen, la Granada Mollad, Desde luego que sí. sí. La pena es que dure tan poco. Pero bueno, se bueno. puede tomar en zumo, mm. se puede utilizar de alguna manera algo, inventarán para que yo, nos dure un poquito más. Fíjate, pues yo soy eh, eh, de, defensora de que no se prolonguen tanto las temporadas, que, que se siga lo que es el, el, la el temporada ritmo natural. Que tiene cada producto, efectivamente, sí, efectivamente, porque sabes qué pasa, que luego empiezan a, a manipularse uh -huh. y entonces ya empezamos a generar alimentos transgénicos, alimentos que han sido siempre muy sanos y muy saludables y que ahora ya, por ejemplo, no lo son tanto porque se han hecho unas modificaciones para incrementar esa productividad. Tenemos el caso del maíz. Yo esta semana he estado leyendo muy, con mucho interés el tema del maíz. Fijaos que es un cereal, es un cereal sano. Pero ¿qué pasa? Que ahora se da a gran parte del ganado, se alimenta con maíz y se está para sustituir el plástico se están generando cultivos intensivos que lo único que hacen es explotar la tierra y empobrecerla para eh, dotar de utensilios por el tema de, de la sustitución del plástico, el tema de ecología uh -huh. y entonces ya se hacen platos, cubiertos, un montón de utensilios eh, de maíz, entonces claro, todo eso lo que está eh, provocando al mismo tiempo es una degeneración de ese, de ese cereal, ¿no? Entonces, yo, por ejemplo, sí que estoy en contra de, de estas cosas. Tenemos que aprender a vivir con lo que la naturaleza nos da en nuestro entorno, como protegerlo hecho, ¿no? y cuidarlo, y estaremos muy bien alimentados. Nada más tenemos que ver a nuestros mayores, como os comento muchas veces. Yo tengo clientes de casi 100 años que están perfectamente, Hombre, son personas mayores, está claro, pero eh, porque pues, se han comido, han comido muy bien y mantienen una buena disciplina. Mm -hmm. Además, es que cuando lo comes de temporada siempre te quedas con ganas. de, sí, de para Cuando viene la temporada, entonces sí, de cogerlo. Sí. Si lo tienes todo el año, pues ya, ya no es lo mismo. ¿no? Efectivamente, ya no es lo mismo. Y bueno, eh, está claro que es muy atractivo poder disfrutar de algo cuando te apetece y no tener que estar esperando a lo mejor toda una temporada que aparezca, ¿no? Uh -huh. Pero eh, la naturaleza sí lo marca y yo creo que debemos de ir observándola y ser muy respetuosos con, con la naturaleza. ¿Pero sabes, que, por ejemplo, a qué me refiero yo también? A que, por ejemplo, la granada no se puede congelar. Porque tú, no. Porque no. yo muchas veces, a lo mejor tengo fruta y antes de que se me estope, sí, yo cojo la torceo eh, y exacto, la congelo. Sí. Oye, y luego la ¿eso descongelas, está bien hecho? Claro. te haces una, un batido o, o te la comes descongelada claro. eh, o te haces una mermelada que se puede reutilizar. Ajá, pero sin embargo, por la granada, por desgraciadamente, es un fruto que muy, es muy, delicado. muy delicado, sí, es muy, muy delicado. delicado y luego pues que tiene la cantidad de, de defensas que nos aporta la granada, pues eh, cuando la manipulamos un poco, como es tan sensible, pues uh -huh. se pierde uh -huh. y entonces es, es una lástima. Entonces hay que aprovecharla a tope cuando y tenemos mucho la, temporada, cuando la temporada, efectivamente, y luego pues esperar a que vuelva. exactamente Bueno, y, y si hay un color que yo creo que es el rey de, de los vegetales, es el verde, ¿no? El verde, el verde. Y no es por casualidad. Fijaos que siempre es, eh, digamos, el color que identifica eh, la sostenibilidad, la ecología. Siempre es, el, además, es el color esperanza, es el color al que atribuimos, pues... Eh, eh, ...muchas eh, funciones de la vida ¿no?... ...sin verde pues seguramente no, no, no existiríamos ¿no?... ...la naturaleza en su mayor esplendor está en verde... ...y hay que... Eh, hay que sí, ...tenemos que usar todo y alimentarnos con todo aquello... Que, nos, ...que contenga ese color... ...todo lo que es hoja verde es... Tiene una carga muy grande de vitamina C uh -huh. y eh, son protectores también del corazón. Y además, fijaos una cosa muy curiosa que tú sabes, Manoli, porque muchas veces le hemos comentado, eh, cuando una persona necesita hierro, si no toma hoja verde... El hierro se pierde. Exacto. Entonces, es imprescindible... Y vitamina C. Las dos cosas son muy Tiene importantes el, para el, fijarlo. El hierro, exacto, es muy... Eh, eh, su mayor contenido es en vitamina C. Yo os voy a dar un truquito. Ahora, por ejemplo, que con el tema de las alcachofas, ¿no? Que mm. ya no quedan muchas, pero todavía sí. las tenemos ahí, ¿no? Por ejemplo... Para cuando estás pelando alcachofas, para que no se te pongan negras, pues nosotros lo que hacemos es, en el mismo bol que introducimos, las vamos poniendo en agua, recién peladitas, con bastante perejil. Sí. Entonces, solamente con eso, lo blancas que se quedan, ¿no? Sí. ¿Y ¿Por qué? Porque el perejil tiene una cantidad de vitamina C, es lo que más cantidad de vitamina C contiene, uh -huh. y entonces lo que hace es que eh, impide la oxidación de, de otros alimentos, ¿no? Entonces, algo tan, tan básico, tan sencillo como el perejil, bueno, pues tiene una cantidad de, de vitamina C que es imprescindible. ¿Y solo funciona con la alcachofa o también se puede utilizar para que no se, no se oxiden, por ejemplo, las frutas? Para todo, lo puedes utilizar para todo y para no oxidarnos nosotras también. Bien, es que, eh, es que, ¿sabes sí? que pasa que como nos lo suelen dar gratis, parece sí. que no lo valoramos lo suficiente el, sí. el perejil. Y en las ensaladas, en los tabules, en un montón de. Enriquece muchísimo. En los caldos, sí. hay muchas formas de tomar el El perejil, ¿no? bien lavado y cortadito en crudo. Es ideal. Tiene cantidad de vitaminas. Es mucho. Y Aporta es... sabor, sí. está muy bueno, aroma. Uh -huh. Y eh, una cantidad de vitamina C muy interesante porque con un poquito de perejil al día ya tenemos cubiertas las necesidades de vitamina C. Uh -huh. Por lo tanto, y fíjate, como has dicho tú, será tan fácil de acceder a algo como el perejil, ¿no? Uh -huh. Que lo tenemos ahí. Porque siempre ha sido como algo salvaje, ¿no? Sí. Aunque también se está cultivando, pero es algo que nace de la tierra de forma natural y entonces eh, un poco pues haces la compra y como que te lo regalan, ¿no? Sí. Pero está, nos están regalando oro, sí, desde oro lo, verde. Yo siempre tengo una macetita de siempre, de perejil, me gusta ponerla siempre. Sí. Eh, ¿Nos quedan más colores? El azul, bueno, ¿qué tal? El azul, de, el azul de las... el, ¿sabéis que el, el azul es un color...? Lo tenemos siempre. en la lombarda siempre... y en cos... Bueno, sí. es más un lila, más a violeta. Sí. Los violeta también son eh, alimentos que protegen la salud cardiovascular, son muy interesantes. Y el azul como tal en la naturaleza se da en rarísimas ocasiones, ¿no? Y siempre, el azul siempre se asocia a la tranquilidad. Al relax, eh, por lo tanto, porque hay una cosa que no hemos comentado también y es como estos colores nos abren el apetito. Uh -huh. O sea, a, otra de las funciones del colorido es de, de ser atractivo. A través de la vista despertamos Efectivamente, despertamos ese sentido y nos, se nos abre el apetito. El azul no despierta el apetito, es un color que llamamos frío. Y entonces no es algo que nos incite a, a la alimentación, ¿no? Entonces se da, fíjate que sabía la naturaleza, se da mucho menos, ¿no? Pues como diría la, la canción, de colores se visten los campos en primavera. Claro que sí. Y ahora es, fijaros qué tiempo más bueno para los vegetarianos, para las personas que llevan una dieta vegetariana o una dieta vegana, uh -huh. que sabéis que es algo que hemos hablado muchas veces y que esas dietas hay que llevarlas controladas. ...porque eh, pueden haber muchas carencias... ...un aporte ¿no? de vitamina B12... ...efectivamente... Eh... ...pero ahora tenemos eh, en primavera... ...tenemos tan cantidad de productos naturales... ...que sería una muy buena época para hacer esas dietas eh, desintoxicantes, ¿no? para, para limpiarnos, limpiarnos y mineralizarnos. Entonces, bueno, eh, las personas que conocéis el fogón sabéis que nosotros siempre es el estilo de nuestra filosofía, lo que uh -huh. siempre eh, tiramos de alimentos de, de cercanía, de platos que nos da eh, eh, confeccionados con los alimentos que nos da la tierra. Y bueno, y hay una herramienta ahora que tenemos que está funcionando de mala que es la tienda online. Uh -huh. ¿Por qué? Porque en la tienda online eh, tenemos cantidad de platos veganos y vegetarianos que los tenemos exclusivamente en la tienda online. ¿Por qué? Porque son platos muy delicados hay que elaborarlos en el momento y entonces no, eh, no están en las tiendas en cantidad que, que, se puedan, que, que pueda llegar a todas las tiendas. ¿no? Uh -huh. Sin embargo, a través de la tienda online Reservamos. lo puedes pedir, efectivamente los tienes ahí, tienes un surtido más grande, lo puedes reservar. Y eh, tienes esos platos veganos y vegetarianos especiales eh, en el, el día y en el momento que tú quieras. Por pues recomiéndanos un plato, es lo que nos falta por preguntarte. Bueno, pues fíjate, ahora mismo sabes que cumplimos eh, los 25 años en mayo, uh -huh. que lo celebraremos adecuadamente, ¿no? En unas situaciones un poco extrañas, ¿no? Pero bueno, así es como, como ha venido la cosa, ¿no? Y bueno, hoy por ejemplo habían tabellacos. Los tabellacos oh, bueno. hemos hablado mucho con sus... O sea, allí mismo estaba pelando habitas guisantes... haciendo los panecillos, ¿no? Qué es bueno. un plato ideal, muy de nuestra tierra. Y para, campo. para un día como hoy, lluvioso. Efectivamente, sí, uh -huh, sí, uh -huh. sí, claro que sí. Está en sintonía. Y también nos Tengo que decir que ahora mismo estaban preparando migas. Ah, que <risa> bueno! las migas. Hoy también es uno de los platos que más apetece. Desde luego que sí. Bueno, es que en el fogón apetecen todos los platos hechos con proximidad a kilómetro cero, con los productos de la tierra, con claro. los productos más frescos y las mejores materias. Prima, pues como siempre, Nibes, ha sido un placer tenerte a ti ya al fogón licitano. Y el de teléfono que te suena, justo a tiempo. <risa> hasta mañana, no, pues Manoli, hasta el jueves que viene. Exactamente, Manoli Nieves gracias por traernos tantos colores de la naturaleza, hablar de sus propiedades, que es importante, así que nos vamos a quedar nosotros, bueno Manoli se queda con el rojo, que viene de rojo Sí, hoy vengo de rojo, pasión. Nieves con todos, con todos pues, Claro colores. que sí, ya sabéis que todos yo, son interesantes. Yo me quedo con el marrón Bueno, porque el día hoy te lo ha pedido El día hoy te lo he pedido. Y a la audiencia le regalamos el color Esperanza Exacto. Necesitamos el claro color que sí. Esperanza. Sí, señor. Hasta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 ZANG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 I was in the film.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 con Rosmar y Alonso. Hemos llegado a las 11 en punto de la mañana y ponemos el punto final a La Glorieta. Nos despedimos. Llega ya Rosa Lucas para estar entre amigos. Nos vamos con la música del grupo español Lori Meyers. Han vuelto. Para ellos cualquier tiempo pasado fue mejor. Acaban de lanzar su tema, Punk. Con, ello, con ese tema ponemos el punto final al programa de hoy. Hasta mañana.